a aquellos pampeanos y en este caso a una pampeana, a una santa roseña que vivió una linda experiencia escalando justamente uno de los montes más difíciles, eh, uno de los trayectos más difíciles eh, y, y uno de los desafíos más grandes que puede tener una persona que le gustan este tipo de desafíos y estoy hablando del monte Everest, ella es Silvia Richardi Eh, y justamente hizo la experiencia, tuvo una hermosa experiencia llegando al campo base del Monte everest Silvia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. No, por favor. Bueno, y estamos ansiosos porque nos cuentes primero cómo surge esta esta idea de, de poder escalar esto, este monte. Sí. Eh, mira te hago una aclaración. Yo no escalé el Monte Everest, sino que llegué hasta la base donde se inicia la escalada al monte, ¿sí? Ajá. Que son más o menos unos 5.367 metros de altura. Nada ¿Sí? más nada menos, diríamos, ¿no? <risas> sí, sí, sí. eh Y bueno, la idea surge a partir de eh, una amiga, que también aquí residente de Santa Rosa, que nos invita a un grupo de, de pampeanos a compartir la experiencia. Fuimos cuatro en total de acá de, de La Pampa, tres de Santa Rosa y uno, un muchacho de General Hacha. Y este, nos sumamos a un grupo de 17 personas en total. Este, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, más que recomendable. Silvia, ¿cuánto tiempo te llevó llegar hasta esta base? Eh, llegamos en dos... Eh, hicimos eh, siete días, ocho días para llegar y después son cuatro días para volver. Salimos de una localidad que se llama Lucla, que llegas ahí en un avión chiquitito, es un, una este, experiencia también bastante eh, intensa porque... Es un pueblito que está en el medio de la montaña, entonces vos para llegar ahí o lo haces seis días caminando para llegar o tomás un avión chiquitín porque la este pista tiene 500 metros, 527 metros de de longitud total y ahí es donde tiene que aterrizar el avión. De un lado tenés el precipicio, del otro lado tenés la montaña. Así que ahí ya nomás empieza la la verdadera aventura. Y, y bueno, bajando en Lukla haces, este, vas caminando por este senderos que van uniendo distintos pueblos en Nepal hasta llegar el día 8 al campo base, que es, este como te dije, viene en la base del Everest al costado de un glaciar que se llama Kumbu, o sea, cuando vos llegás el piso es hielo, está cubierto por este por piedra, pero la base del piso es todo el hielo de lo que ha quedado del glaciar que se ha retirado un poco y de ahí es más, bueno, ahí sí se hace el ascenso al Monte Everest, ¿no? Eh, Para volver sí. son menos días, siempre la bajada, el descenso es más rápido que que la que la trepada porque al ir subiendo tenés que ir Este, aclimatando porque la altura empieza a pegar y el cuerpo necesita su tiempo para irse adaptándose a la falta de, de oxígeno y, y demás. Entonces, bueno, siempre la subida es más lenta Así. y la bajada es más es más rápida. ¿Cómo te tuviste que preparar, Silvia, para esto? Por, o, o, ¿O vos ya venías eh, eh, eh, ahí medio haciendo trekking? ¿Habías tenido la oportunidad de vivenciar otro tipo de trekking como este o...? Eh sí, nosotros hemos hecho este ya tengo algunas experiencias hechas en en otros lados, Argentina. Argentina tiene eh bellísimos lugares para recorrer. Este, a lo largo de de toda su cordillera, Córdoba mismo con el Champaquí, o sea, uno puede hacer este trekking y montañismo en en nuestro querido país en en muchas provincias, hay bellísimos lugares por conocer. Y bueno, esto se dio así como casi que te diría como un sueño este el año pasado. Y bueno, y de a poco dijimos, sí por qué no? ¿Y por qué no nos animamos a hacerlo? Y bueno, nos contactamos con un guía de montaña de Mendoza, Eber Orona, y él fue el que nos llevó a todos. Y, y bueno, a partir de ahí sí empezamos a entrenar más fuerte, desde... Ir a gimnasio, natación, salir a correr este, para fortalecer la capacidad aeróbica. Así que bueno, un poquito de todo fueron unos cuantos meses de entrenamiento fuerte y la verdad que dio su fruto porque los lugares que vimos son maravillosos. Silvia, y también imagino que en esta experiencia y en estos días eh, el acompañamiento y el, y el ir en grupo también eh, ayuda, ¿no? Digo, tener a otro ahí como compañero, eh, poder ir eh, juntando fuerzas juntos, pienso. ¿Cómo fue un poco esa, esa relación con el grupo? Eh, mira como te decía, nosotros de acá, de, de La Pampa, fuimos cuatro. Éramos el grupo más numeroso este que nos conocíamos entre, entre sí. De hecho, yo fui con mi esposo este que él hace bastante más montaña que yo en realidad y, y después, bueno, el grupo eh, era gente de todas partes incluso de una persona de Italia, de Chile y de acá de Argentina mayoritariamente pero es un grupo que, que nos une una misma pasión y la verdad fue un grupo muy unido, muy lindo este lo pasamos muy bien Muy, muy bien. Fue un, una experiencia que generó lazos profundos, me atrevo a decirte. Silvia, ¿y te quedaste con ganas de, de otro desafío así? Sí, sí, totalmente. De hecho, hemos quedado con el mismo grupo que que ya van a ir surgiendo distintas este propuestas para ver qué otras cosas podemos compartir. Silvia, qué bueno que te acompañó tu marido también en esta posta, ¿eh? porque algunas veces eh, eh, necesitas, viste, como ahí el apoyo por sí, el acompañamiento ¿sí? y entrenarte y demás eh, es un tema Sí, sí, este honestamente eh, él es el que eh, es la pata fuerte en esto a mí me pega bastante más la altura y es bueno poder ir en, en equipo y, y que te ayuden un poco que te acompañen, que te alienten porque Acá no es solamente esfuerzo físico, el esfuerzo físico es una parte de, de toda esta cuestión. La cabeza tiene mucho que ver. La cabeza para este, tener paciencia para llegar, para para aguantar un poquito el frío o el calor en este según la circunstancia y el lugar, este el cansancio mismo, es decir, es muy importante el apoyo dentro del equipo como muy bien ustedes dicen. Eh, bueno, eh, hablamos del frío de, del calor, cómo cómo fue el clima y qué es lo que quedó, si podés a ver, acompañarnos un poco y, y ayudar a la imaginación de quien te está escuchando de con qué paisaje te encontraste. O qué es lo Mirá, que quedó eh, más res, eh, que resaltó más en tu retina, ¿no? ¿Qué quedó? Eh, bueno, los paisajes son eh, espectaculares, montaña, un cielo azul este profundo, Realmente tuvimos mucha suerte con el clima, nos permitió disfrutar en todo momento todas las vistas que, que ese lugar maravilloso tiene. Eh, los pueblitos son de películas encantadores y lo que más me impactó de todo es la, la sencillez y la frescura de la gente. La verdad que el, el nepalí es una persona eh, sencilla, muy cálida, muy eh, muy este humilde, muy amigable, solucionan todas las cosas, intentan comunicarse con uno aunque a uno de repente le cueste un poco el tema del idioma, eh son personas maravillosas. No hay agresión ninguna, todo lo contrario. Este, yo me volví enamorada del pueblo nepalí, no solamente de de sus lugares y montañas, ¿no? ¿Cuántos días estuviste allá? ...además de, de estos ocho días que te tomó, ¿no?, un poco el, el, el trekking. Estuvimos, eh, en total estuvimos 20 días, más o menos, este porque también estuvimos en Katmandú... ...y después, bueno, fuimos tres, um, cuatro días también a la India, aprovechando estar allí... ...que no es nada cerca, este nos llevó 35 horas volver, para que tengas una idea del viaje... Eh, porque bueno estamos del otro lado del globo realmente y, y volví muy contenta muy contenta volvería realmente silvia y cómo fue la, la preparación eh, logísticamente hablando en el sentido de lo que llevaban lo que les dejaban llevar para hacer este esta experiencia mira nosotros no viajamos con valija este viajamos con unos bolsos que se llaman, este, son bolsos muleros, viste son son como petates de, de plástico, los mismos que de repente se usan en náutica, porque son bolsos contra la lluvia, son bolsos que vos pones ropa ahí y bueno, de alguna manera son maleables para poder cargarlos en animales. Nosotros cuando caminábamos, llevábamos eh, la ropa del día Agua, que es imprescindible para poder este aclimatar, sobre todo. Y alguna comida liviana, alguna ración de marcha que se va comiendo entre comidas para poder ir este ganando un poco de de energía. Pero el resto de las cosas las cargábamos en este bolso y se, eh, las transportaban unos animales que allá se llaman jack. Mm. Es como una especie de búfalo, pero con mucho pelo, que son los animales que ellos usan para para hacer el transporte de las cosas. Entre lucla y campo base no vas a encontrar ningún medio de locomoción más que tracción a sangre y si no después escuchás los helicópteros que vienen y van. este Pero todo es así, este son senderos chicos y no hay otro medio de locomoción. Y en este caso las cosas nos las porteaban los animales. Mira vos, qué así pelín. que y y bueno, lo que llevamos cosas propias de un trekking este es considerada este trekking como de dificultad moderada, no necesitas botas dobles, botas triples, trampones, nada de todo eso simplemente con botas de trekking, pantalón de trekking y sí abrigo, porque bueno cuando llegas al campo base, como te dije. Este la base de hielo, el las paredes del glaciar los tenés ahí nomás y ahí sí hace realmente frío, ¿no? Nosotros teníamos adentro de la carpa hacia 8 grados bajo cero, para que tengas una idea, o sea, abrigo tenés que tener y una buena una buena bolsa de dormir. Silvia, ¿qué le dirías a aquella persona que te está escuchando y que quiere tener tener esta experiencia, tiene la posibilidad de de poder cumplir este sueño? Que se animen que lo hagan, que todo es posible, que hay que empezar de a poco. La actividad de montaña este, requiere paciencia, requiere este, experiencia también para conocerse uno mismo, para conocer las reacciones que uno puede llegar a tener frente a distintas situaciones de dificultad y que de a poco, de a poco, es una experiencia este muy, muy gratificante Y que enseña mucho no es solamente eh el el poder disfrutar de un lindo paisaje o poder llegar a lugares donde de otra manera uno no podría no este vale la pena vale la pena porque uno después las experiencias de vida la camaradería el compartir y todas las este virtudes que uno puede ir desarrollando con la actividad las podés aplicar en cualquier otra cosa de tu vida diaria. Uh -huh. Entonces, este de alguna manera, hasta me atrevo a decirte que se torna un estilo de vida, que es muy lindo, es muy lindo este vivirlo y disfrutarlo y compartirlo. Silvia, sí, muchísimas gracias por esta comunicación, por compartir esta experiencia con nosotros. La verdad que debe haber sido maravilloso eh, y ojalá todos pudiéramos tener un poquito de esa experiencia también, ¿no? Sí, sí, ya lo creo, los invito a, a, a que lo hagan, las invito. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, gracias a ustedes, eh un abrazo a todos.